Este programa es presentado por RT Contenidos. Movos dale bebe dame tu mano y vámonos en medio de la pista quiero ver mover esa cinturita dance sexy que brillas entre todas la más bonita Miércoles para todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Solo Éxitos. Disfrutemos hoy, en este martes 8, perdón, miércoles 8 de julio del 2020, en vivo para vos. Como toda la semana te hacemos compañía con Solo Éxitos, una hora compartiendo Solo Éxitos en nuestro idioma. No canciones cualquiera, disfrutamos de Solo Éxitos. Arrancamos con los chicos de Olvidate, mirá que buen éxito y que buen clásico ya, ¿no? Amor para un rato, en un rato, en un ratito. Los chicos de Olvidate van a estar acá en el piso y vamos a estar conversando de todo un poco. Así que no te desprendas del dial, no te desprendas de tu radio favorita. Porque en un ratito bailamos con Olvidate. Olvidate. Les presentamos, mi nombre es Walter González, en los controles es Daniel Fernández. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RT contenidos, contenidos para radio y televisión. Conectando todo el mundo. Más de 200 radios en simultáneo al mismo tiempo. Para ganarte mis besos. ¿Quieres amor para un rato? La banda uruguaya Olvídate. Seguimos disfrutando de buena música y de solamente éxitos. Señaga Pornis. Esto es Saltera, un éxito del 2019. Luis Fonci de Milo Vato, échame la culpa, Luis Fonci que esta semana se ubicó en el puesto número 20 del ranking con Girasoles. Ande Seguncha, vamos a los chicos de Aga Pornis haciendo soltera. Yo, sí, yo, sí. En minutos te Nico y Asli. De olvídate, así que no te despegues del dial, no te despegues de tu radio. La seguimos disfrutando de solamente éxitos Solamente éxitos en nuestro idioma Suena Daddy Yankee Que esta semana ingresó al ranking Ingresó al puesto número 27 Ahora, ¿en qué puesto lo dejamos? Tienes tiempo para votar hasta el lunes Recordá que votás de lunes a viernes En www.las20masvotadas.com Y desde la aplicación para Android Las 20 más votadas Esto es Bésame Bésame, bebé prima Maka. Si te vas la...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 las chicas de Olvídate. Vas a bailar. Perros se llama esto. Y los tenemos en línea las chicas muchísimas gracias, bienvenidos Nico, bienvenidos Lee. ¿Cómo están? Buenas noches, bien, bien por suerte bien. Muy bien, muy bien, muy contentos. Acá con mucho frío al ladito de la estufa, pero pero muy bien, muy bien. Está fresco los días cómo están en Uruguay. Nosotros estamos desde Argentina conectados para todo el mundo, así que muchísimas pero muchísimas gracias por el tiempo. No, a ti. No, gracias a ustedes por la comunicación y sí, acá está realmente está, está muy frío, muy frío. Sí, estamos, estamos el... estos días en particular están muy fríos, así que bueno, tratar de de, de cuidarse uh -huh. y idea y, no, y estar en casita. Eh también aprovechando obviamente toda esta situación que viene bien, ¿no? Para estar encerrado en casita. Pero bueno. Situación que de casualidad, de casualidad hoy los agarramos a los dos juntos y no hubiese sido imposible, así que sí. ¡Uy, pues, bienvenidos ya ¿sí? porque después iba a ser casi imposible poder eh conversar con ustedes. No es amor, es lo nuevo de Olvídate y que viene a full arrasando con el ranking. Cuéntame un poquito, queremos saber, vamos a arrancar desde el principio, desde cómo comenzó, eh, olvídate cómo fue eh la primera vez juntos en un estudio. Pa, cuando yo la primera a dar la noticia que, que habíamos arrancado amigos. Mhm. Uh -huh. Bueno, en realidad lo que pasa es que ahí hay está más de Olvidate. En la primera etapa eh Ashley no estaba, en esta etapa de nueva con Ana. Eh el, el primer eh, realidad, el, el primer hit junto fue Perro, el tema que acabamos de escuchar. Exactamente, fue el primer tema que que sacamos, pero bueno. Y y bueno, en realidad fue como como para Ash fue me imagino que otra otra ver. cosa totalmente diferente, <risa> este que que lo, que lo que fue para para mí o para el resto de la banda que ya veníamos eh sí. desde antes, ¿no? Exacto. Eh No sé, a ver, contanos tu experiencia. ¿Cómo cómo, ¿Cómo, cómo, cómo te adaptaste claro. a ese grupo? La verdad que bastante bien, este, nos metre con gente muy muy cariñosa, muy copada, muy familiar, es como una familia en realidad la banda. Bien. Eh. Y, y el día en rodaje, por ejemplo, Cabo de Bomba, nos, nos divertimos un montón, la verdad, con Nico y así viniendo sudando, además de que bueno, fue un baile, entonces tenía complicaciones, pero así soy bastante divertido, la verdad. <risa> y el baile que que trabajaba. Sí, y, y en un bailechen en el que yo trabajaba. Mira, entonces ya era ya algo bastante divertido hacer. Qué bueno, qué bueno, güey, ya ya el ambiente te te te te familiariza con con con todo y el estar ahí de sí. frente de toda esa gente. Sí, sí, me encanta, me encanta mucho mucho. ¿Cómo cómo fue el me inicio de de la música de ustedes? ¿Arrancaron cantantes? ¿Arrancaron de chicos cantaban o arrancaron por otra cosa y de repente la música los tocó y dijo, "No, yo dejo la guitarra, dejo el piano, no sé. Estaban en otra cosa y de repente dijeron, "Tengo que dedicarme a la voz"? Bueno, en mi caso, por ejemplo, eh siempre de chico me gustó cantar, eh cantaba en el coro de la escuela y, y a, a, también estudié algún algún tiempo medio intermitente cuando era niño, hice un año de canto, después un año de guitarra, pero yo de niño era como muy muy irregular, dejaba las cosas, ¿viste? Empezaba y dejaba, empezaba y dejaba. No sé qué cantidad de cosas empecé y dejé. Bien. Pero bueno, después ya en la adolescencia sí me di cuenta que que realmente era algo que que, que sí me gustaba y que quería hacer. Entonces uh -huh. ahí sí ya a los 15 años empecé a estudiar y, y bueno, ahí no dejé de estudiar canto y de hacer cosas eh vinculadas a la música y a y a el cantar, digamos. Puesísimo. Hasta que bueno, hasta que un momen, en un momento eh ya se empezó a hacer un poco más más serio y más de proyectos de de de buscar eh la forma de de poder de alguna manera eh, vivir o o o o que sea parte de tu vida, ¿no? diaria. Exacto. Que la pasión se convierta eh, en algo más. Y creo que algo que te cambió a vos. Exactamente, exactamente. Nico, a vos te cambió, creo que hubo un antes y un después con con el tema eh, Amor para un rato, eso creo que fue el boom para vos. Sí, sí, sí, bueno, eh, es eso fue fue una atención de cosa chinguda y fue el el tema digamos que que permitió que me permitió a mí y a y a los chicos más que estaban en la banda cumplir un sueño, ¿no? Que que era creo que se irse de gira a a cantar, a tocar, a hacer música, que la gente canten canciones, eh poder vivir esa energía y ese sueño. Así, bueno, salvo un rato fue como el, el pie inicial para eso, a pesar de que acá en Uruguay nosotros eh ya llevábamos un año y de a poquito íbamos creciendo, ya estábamos tocando poliches, pero pero bueno, fue eh como trampolina a a otra posición, le amor por un rato, ¿viste? A cruzar el charco también a otros países y, y vivir experiencias que que nada, que no, nunca hubiera imaginado en realidad, así que que sí, fue fue todo eso qué qué lindo. Cuénteme, quiero saber Harley, ¿cómo fue tu in, tu incorporación a la banda? Pienso esa pregunta y me imagino eh los porbotones, omero eh, Barney cantando en el baño del del bar. No fue así. ¿Cómo fue que encontraron en tu voz? Cómo dijeron, "Tu voz tiene que ser parte de Olvídate." Nico ya ya tenían eh, nada bueno, mitad de antes. Eh, yo conocí a Feria Pati de antes porque me habían propuesto un proyecto. Eh, bueno, básicamente quedó ahí y bueno, con la salida de Fiali, ellos saben, ay, ellos estaban a verme unido de antes. Serí pats son productores de de, de la Claro. Claro. Este y bueno, ya lo que yo me conocían, me propusieron eh con esa salida de, de cantante mm. el ingreso de traps y bueno, yo dije, bueno, ¿qué voy a pensar. ¿Qué sí. Puede ser, todo puede ser y bueno, viste, un poquito de la difícil. Estaba en, en la universidad y cosas de facultad, pero Pero la dije, sí, está bien, está medio. Se hizo el edificio, sí, la tuve que convencer. <risa> y la verdad, la verdad que hacen, <risa> hacen un dúo espectacular, tienen unas voces espectaculares los dos y, y está muy bueno, se sientes a esa adrenalina, esa buena onda que transmiten en sus canciones. ¿Quiénes quiénes escriben las canciones? Bueno, mira, te cuento. Te lo he mencionado. <risa> <risa> te cuento, en realidad las canciones de Olvídate este eh, desde que arrancamos hasta ahora han pasado por varios compositores, pero en su mayoría siempre está involucrado eh Fernando Silveira, que es nuestro productor musical, el que creó la la banda también. Eh para que sepan, bueno, Fernando también formó parte de eh no sé si se acuerdan la banda Chocolate, sí. eh que cantaba mayonesa full. Bueno, eh, eh, Fernando era parte. Claro, Fernando es parte de esa banda. Y bueno, este después siguió como productor musical y y bueno, él creó la banda y, y hoy en día los últimos temas eh casi todos los sacó él, menos el último que eh, que fue un FT con Nos Amor, que es un FT con uh -huh. con Juan y Ranfa, que es una banda de acá en Uruguay que hacen música urbana, eh reggaetón, música urbana, que la verdad que son muy talentosos eh y esa canción sí la escribió uno de los chicos eh Pony Rafa este pero bueno toda la producción musical después también o sea pasa por por el estudio y y ahí le mete mano Fernando y obviamente nosotros también siempre cuando vamos a grabar los temas en el estudio damos nuestra opinión creo que nos favorece siendo que le gusta más este a los temas en realidad porque Y bien, se... yo creo que pasa siempre con los productores y agarran su cariño a, a, al tema que es como suele ve, eso siempre tiene que haber una opinión externa. Está bueno, está bueno. Y nosotros eh, somos eh, los que vamos diciendo, "No, verga, esto se puede evitar esto, se puede cambiar tal palabra por otra. Acaso no haría mejor la voz de Nico, acaso no haría la mía?" Pero lo hace, siempre se va conversando. Qué bueno, qué bueno que haya esa esa conversación, esa, esa más que nada unión, porque a veces como vos decís eh quieren tanto al tema que a veces se es imposible y acá se nota entonces que que esa amistad que es buena onda y eso, es olvídate. Sí, definitivamente Fernando siempre está abierto a hay un cambio en los temas. Sí. Cuéntame. Y eso sí creo que es importante porque a la hora de de, de que uno, o sea, tiene que ponerle la voz, tiene que hacerlo suyo, eh si de repente eh, uno se siente cómodo con determinadas cosas que hay que cambiar eh está bueno también que que que del otro lado se se aprecie ese cambio y Muy y bueno bien. y la verdad que eh, siempre siempre se, se se nos escucha y eso está bueno. Bueno, bueno. Fernando siempre nos manda los temas antes para que nosotros podamos hacer sin fiado como tontos. ¿no? Bien. Bien, bien. Sí, pues. eso, sí. eso es algo de Buenísimo, buenísimo. Chicos, ¿qué qué extrañan en esta etapa de cuarentena? ¿Cómo lo lo llevan? ¿Qué extraña? Extrañan los shows, el traña el contacto con los públicos, ir ¿sí? al que nos esperan en la salida los hoteles, en la salida los boliches. ¿Qué extrañan en este en este tiempo que no se puede? Eh, yo obviamente extraño mucho. Extrañan la noche yo, personalmente la idea de salir. Sí, sí, sí, se extraña, yo creo que todo, pero en, en particular los shows, porque o sea, lo que nos mueve a nosotros es eso, sí, sí. es ir a tocar en vivo y, y después todo lo que rodea, ¿no? La experiencia de, bueno, de de irse de gira, de salir en una camioneta de, de, de eh todo lo que rodea eso también uno lo extraña, pero, pero sí, obviamente es el estar en el escenario tocando y sudando y sudando con la gente eh que hace ya meses que no, no no lo no lo podemos hacer. La verdad que que sí, eh se extraña mucho mucho. Igual el cariño lo sienten lo sienten ustedes constantemente en las redes sociales, veo no, que no. tienen fans por todo el mundo y y buenísimo eso, ¿no? El cariño llega igual a pesar de la distancia. Sí, por ser de sí. Creo que tenemos más fans bastante pegados. <risa> bueno, sí, es verdad, es verdad. Es, eso eso nunca yo creo que que nunca va a dejar de, de estar porque bueno, hay gente que estuvo siempre claro. siguiéndonos, mucha de Argentina también este y y bueno y hoy en día eh digo no es algo en particular nuestro o digo es algo de todo el mundo es algo que, que nos cambió la vida a todos y, y en ese sentido yo creo que, que que nos seguimos apoyando mutuamente eh con la gente que nos sigue con con con todo pues en general ¿no? Así que es lo eso es importante porque uno se tiene que mantener también eh motivado bien bien qué ¿Qué les cuesta por ahí? ¿Les cuesta o no les cuesta este tema de de distanciamiento? Por ahí a la hora de grabar algo se juntan, hacen esas llamadas con toda la banda a través de de Zoom, a través de de Skype o lo que sea, se juntan a a componer algo, a grabar algo, decir esto suena así, esto suena no. Es diferente a esa temática de de estar en vivo y de, y, y sacar esa esas chispas, ¿no? O cómo le llamamos. Bueno, sí, mira, en principio En principio eh obviamente cuando arrancó todo lo de la pandemia estuvimos como como bastante quietos eh obviamente eh estaba no podíamos directamente salir de de la casa, ¿no? ¿Segual? Eh pero después ustedes deben saber aquí en Uruguay estaba bastante controlada la situación, entonces eh bueno, hubo un momento en que decidimos darnos en el estudio a grabar lo que lo que, los próximos temas. Eh lo que sí hicimos fue aprovechar ese día a grabar dos temas. Eh en realidad, o sea, uno era Nos amor y el otro es el próximo tema que vamos a alargar eh el viernes que viene. Bien. Eh o sea, tratamos de digamos de aprovechar el el tiempo en que nos juntamos para hacer más cosas eh y no tanto visto como antes que de repente bueno, juntábamos toda la semana. Ahora tratamos pero... de acumularlo todo en un día, pero, pero igualmente estamos como como sí juntándonos igual porque si no es muy difícil. Es muy difícil. Se viene nuevo tema el 10 de julio y habla justamente de esto de de la cuarentena, de los amores a distancia. ¿Cómo? Cuéntame un poquito, que nomás chismear un poco. Bueno, eh cuando escuchen el tema se van a encontrar sí con una con una letra que es muy aplicable a a esta la situación. situación eh tratamos también igualmente de de de que no que no ser demasiado explícitos con la situación en particular, o sea, no vamos a hablar de del digamos del del virus ni, ni nada de eso, pero sí eh si sí es aplicable a a lo que estamos viviendo la letra eh así que que nada, o sea, creo que que estaba bueno tocar un poco el tema y y, y hacerlo de nuestro es ir pronta desde nuestro ritmo, entrenos desde nuestro estilo a ver si la gente le gusta y, y lo hay, obviamente somos es maleable, ¿no? Como todos, como como todos, olvídate que vas a bailar. De parece si bailamos un poquito, escuchamos Nuclear versión remix. Sí, sí, sí, sí, me sí, me encanta. Sí, Dale. Suena acá, entonces, ¿Vas seguimos bailar? conversando. As a bailar, tan olvídate. Amigo este miércoles 8 de julio del 2020 ya no quiero no hacer excusas ya me caí en la luna me di cuenta de tu poesía muy linda pero mentira y no tengo que seguir porque me hace daño y no quizá conseguir hacerme pedazos yo no sé final Nuclear era los chicos de Olidad de que los tenemos en línea. Este fue el segundo sencillo que largaron juntos, ¿no? Segundo, como es verdad, sí, sí. No, ¿O o tercero. Es verdad. Tercero. Fue el tercero, sí, sí. Antes habían largado un tema a fin de año eh medio jugado, un poco diferente a lo que hacemos, mm -hmm. que realmente a mí me gustó mucho eh que se llama Nuclear, pero claro, no no fue un no, tema al que nuclear. No, el, el segundo. Uno fue la alarma. Alarma, perdón. Alarma. Sí, claro, sí. escuché cumpliendo. Alarma, se hablándo de alarma. Eh. eh, menos mal que todavía mi compañera acá que me que me corrigió porque si no, este Eh, todas. pero bueno, viste que este para ti. Este, y y no le dimos mucha mucha difusión a ese tema, fue como una prueba. Y y bueno, después sí sacamos nuclear con videoclip y todo todo lo que lo que tiene que ser, este, y, y nos gustó mucho el resultado. Sí. sí, sí está está muy bueno. Y y cómo es hablando de videoclip, cómo es verse animados, por ejemplo, en el videoclip de No es amor. ¿Se viene alguna ah, vez hecho hechos dibujitos? Eh, tendí dibujitos. <tira> ah, no, nunca. No, no, más, más que en facultad cuando trabajaba con compañeros, pero Pero no nada más que eso no. Dibujitos así animados nunca no, no me lo había imaginado en mi vida. Sí fue muy divertido cuando nos llegó la, la la la primera imagen así. Aparte es de de un dibujito que, o sea, son es un dibujito que se, que se ve. Cuando yo nunca lo vi en realidad, pero claro. bueno, los varíos mágicos también pasaron. Pero pero uh, es un dibujito uh, que hace referencia a a, a la infancia, a la infancia ¿no? de de de una generación, digamos, uh -huh. de que más que nada es la generación le de, dejé más eh, escucha de la banda, es eh, tipo gente de de 20 y 30 años. Exacto, el público. Exactamente. No sé si es te... espectacular, espectacular. A mí a mí particularmente le digo que el video me fascinó tanto así como como la la canción. Cuéntenme cómo están con el tema de redes sociales, se, se están muy prendidos a los videos de Instagram a full a ustedes. Más o menos. Yo ahora con la cuarentena ya era abandonando las redes un poco porque bueno, ya es como Otra cosa, estar en casa todo el tiempo con el celoso, otra cosa importante, bueno, estar en facultad, tener actividades y bueno, cada tanto agarrar a estudiar, un, un poquito de vicio, pero yo ahora he calmado un poco mi ansiedad de presentar. Sí, se hace, se hace difícil eh con el tema este de de de bueno, de la de la pandemia y de estar más tiempo en casa, eh crear contenido que que sea de, de alguna forma entretenido porque ¿Por Podía, claro, que a la gente le puede interesar, ¿viste? Más allá de que bueno, estás ahí en tu casa desfasonando y como que todos los días lo mismo, es como que bueno, está, claro, no, no voy a aburrir a la gente con eso. Exactamente. Eh, no, no tenés shows para para para mostrar material de shows, no tenés, o sea, ya se hace un poco más difícil, pero bueno, hay que hay que buscarle la vuelta para seguir conectado con la gente, para para para no perder ese ese viste ese vínculo que que que, que es tan lindo y que y que es tan tan todos todo todo se crecer también los motivos. Exactamente, los fans que están re presentes te encuentro en el ranking. Vienen a full a full votando No es amor en las redes sociales también, así que muchísimas muchísimas gracias a a todos los fans y por eso queríamos también hacer esta entrevista porque vienen muy bien posicionados en lo que es el ranking de la radio con con No es amor y y que vamos a estar esperando este 10 de julio para escuchar este nuevo tema. ¿Cómo se llama el tema nuevo? ¿Cómo se llama? Se llama Servida de mí. Así que ya ya, ya el tema dice mucho. O sea, el nombre del No, no vemos la la hora de de de poder sorprendernos con esto con esto nuevo. De cantarle a Valentín, exactamente. Bueno, le le le encontraste lo encontraste la vuelta, va para ahí, va por ahí. Bien, bien, bien, bien se ve, se viene bueno entonces. ¿Quiénes son sus inspiraciones musicales? ¿Qué qué artistas, qué músicos por ahí le son los los que le lo hacen inspirar a ustedes? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho Jay Balvin, Bad uh -huh. Bunny y y Emilia Mernes. Soy muy fan de Emilia, aunque rico lo sabe, pero no metalera. Sí. <risa> <risa> pero soy muy fan de de Emilia. Sí, de yo yo también soy fan de Emilia, pero ah, de, de su belleza. Espera pues, es que de su chista. Bien, bien. Eh, bueno, sí, no, yo yo eh, o sea, en realidad escucho de eh, todo tipo de música. No, creo que no tengo un referente en particular, sino que trato de de tomar un poco de todos los los artistas que me gustan, este y a lo largo de los años pasados como por varios eh durante mucho tiempo escuchaba a Luis Fonsi cuando era más chico, pero Luis Fonsi que hacía baladas eh ¿Tiene? y obviamente todo bueno, después cuando rompió todo con Despacito también digo, sí, me sí. encanta lo que hace eh Es verdad, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Y y bueno, en realidad de todo me gusta, bueno, hoy en día me encanta, me encanta lo que está haciendo Limi Nicole, parece una artista eh súper despegada. Eh, la verdad que me sorprende mucho que que, que cada cada cosa, cada tema que haces está buenísimo. O sea, no tiene un tema que digas, ah, no está bueno. Eh, y si, sí, bueno, Nigrico hoy en día es un artista que es que, que la verdad que mira, y te gustaría, por ejemplo, grabar con alguno de estos artistas o hay alguien por ahí de otro género, nada que ver, como decís Luis Fonsi, te imaginas Luis Fonsi grabando algo con ustedes o algo así? bah me me encantaría sería, o sea sería como una fantasía sería como un sueño así de hecho realidad no sé eh sí no sabía qué hacer incluso digo o sea me imagino me imagino volver ponte el estudio y yo la sea, mandíbula estoy haciendo acá ¿no? O sea qué qué tengo yo para ofrecer acá eh pero por favor ya la tendríamos a vos que olvídate la la mejor banda uruguaya la mejor banda <risa> Espectáculo, chicos. No, obvio, obvio que si estamos ahí lo vamos lo vamos a defender. Uy, ha muerto, muerte, a muerte <risa> como, como con Garro Charrua ahí. Olía de a defender el orgullo del diate. ¿Recuerdan algún momento gracioso oh, claro. que hayan pasado, en, no sé, en algún show por ahí en en alguno trayecto de show en show en la Traffic, algo muy muy muy gracioso que hayan pasado, por ahí alguna contratación especial o algún momento emotivo? Eh bueno, el don interiora muy graciosa. De eh, igualde eh tengo varias. Pero la más más más más que me marcó fue estando en show en creo que era en Colonia, con Flores, se no un gordo bien, estando arriba del escenario, yo para marcar la entrada en un tiempo, bajaba el brazo con el micrófono y lo volvía a levantar para cantar. Y cuando levanto el brazo para cantar me doy el, me doy micrófono de bomba en la cara pero de lleno así pero contra la boca. Boom. Estoy en el escenario y me empecé a pasar la lengua por los dientes porque pensé que se me había tirado un diente. Te juro que sentí que se me había caído un diente del golpe que le di y y no solo me había cortado el labio y me estaba sangrandita y, y cuando pasó a cantar Nico como que empecé a tipo lamerme el labio porque no podía era tipo no siento que se está desangrando la boca. Estaba decente igual, solo eso y hay un video donde se nota, pero también muy poquito. Pero pasó y sí fue. Yo sentí que claro, era la primera vez que me pasaba en el escenario, y era como todo el mundo lo vio, todo el mundo lo notó. Y, y lo nada. peor que te pase arriba de un escenario, ¿no? Para ahí grabando en un estudio, bueno, sí, pero delante de la gente y va la remonté y y y la remé como como buena performance. Qué, como buena cantante. <risa> Espectacular. Que en momento el momento del show tiene que continuar, ¿viste? No. Ah, ¿no? Exacto. A, a, a no aflojar. Yo tengo una historia eh que, que es un poco más fuerte. ¿San? en el sur de Argentina, estábamos en Calafate. Sí, para, más, sí, para mayores de 18, esta <risa> es nada. Estábamos en Calafate, eh habíamos tocado en la fiesta del lago eh uh -huh. una noche la verdad que, que que muy linda, o sea, que que guardo en el recuerdo porque fue tocamos el mismo día que tocó Enrique Iglesias, o sea, estuvimos como como tocando en una fiesta muy pero muy importante de de Argentina, del del sur de ahí de Calafate uh -huh. eh con artistas pero recontra despegados y, y un escenario increíble y bueno, después en la noche nos fuimos a a un bar, en realidad era como el único boliche que había en eh, Calafate como para salir a tomar algo y y a bailar. Y después de que habíamos tomado algo, se armó como un baile en el lugar. Ah, y ya sabían lo, lo lo el lugar ya sabían que estábamos ahí y nos preguntaron si no podíamos subir este a cantar un tema para dimar ahí en la noche, ya que estábamos ahí, no sé qué. Entonces bueno, subimos al escenario a hacer un pedacito de amor por un rato. Eh y en ese momento se subió un muchacho que estaba entre la gente al escenario y se puso a bailar. A lo golpe me pareció gracioso, <risa> o sea, no es normal que la gente se suba al escenario sin preguntar ni nada, claro. pero bueno, estaba era un momento divertido y el muchacho estaba bailando y estaba todo bien. En un momento el muchacho Se saca a los campeones, ay ay ay, y los tira hacia el, los tira, los tira hacia el público. Sí. Eh, en un acto de de de de, de, de no sé, eh, fue una cosa muy rara. Yo se eh, sentía el vibrpre. Yo estaba cantando y no sabía que te fue como que me vi un poco de gracia, pero dije, bueno, esto pasando algo raro, no sé. Y, y el muchacho sigue bailando, pero de todo se da vuelta y empieza a menear. Ay ay ay. Lo que empieza a menear es que, dale, yo güey, era da esto ya se fue carajo. Estamos acá en eh, Calapate, este, yo no, cómo termina esto. Hasta que hasta que el muchacho se ocurre bajárselo no, totalmente el pantalón ese no, y quedar vi. de cola al policía. O sea, ya te puedo que claro. y bueno, eh, imagínate que a los 2 segundos ya había un seguridad bajándole hoy ese pantalón, ¿no? Sí, y sí. Pero pero por un momento ¿Qué? eh no. Uy, gracias. Muy gracias. Qué risa. No, es que está ahí como en eh, tranqui. No, en sakina no, pero como extraño uh -huh. el día que grabamos perro, bueno, te acuerdas de mí. Tenía OneX en el boliche. El día que que rodamos, que rodamos perro y después cuando estuvimos, cuando vimos el show estaba atrás del escenario y hizo como todo muy rápido. Irra... Perdón, se se cortó un poquito. Ah, probando por ahí. Perdón, perdón. ¿En eh. eh, qué parte? Ah que and que andaba el el perro, sí, ya sé que me, que me estás diciendo, estaba el el perro dando para adentro del del show. Sí, sí, pero Sí, sí. Y yo estaba contando que que en realidad este mi ex estaba en el boliche. Uy. Y estaba atrás del escenario, fue cuando vimos el show oh. en vivo para A ver. Tenía hijo robado con que se quería poner la cabeza al perro, que yo quería esta taza del perro y nosotros tipo eh no, señor, no se saca de vista. Seguridad, por favor. <risa> sí, y no, no, avaten, por favor, me chove siempre muy bien con él, pero estaba fue una situación en la que tenía que sacarlo porque estaba estaba insoportable. <risa> Chicos, perdón. <No>, <risa> Le acabo de quemar a Let. Sí, más eh, o menos. menos. <risa> un abrazo, un abrazo a la distancia. <risa> Bueno, hay veces que no se puede, hay veces que no se puede y no ya ya estáo el perro, ya no no puedo inventar otra cosa. Todo no, no se podía. <ríe> Alínico, muchísima muchísimas gracias por el tiempo. Invitamos a todos los fans a votar por por olvídate, no es amor en www. Sí, voten por Nos Amor. No, sí. es amor, por favor, voten no es amor. Nos vamos a votar junto.com y se viene entonces se viene el viernes el nuevo tema que lo esperamos en, en las redes sociales va a estar eh, en todos los canales me imagino en todos bueno. lados por supuesto sí señor buen sustiampo pregunta Así que muchas gracias de verdad a usted por la comunicación un saludo para toda la gente de Argentina trañamos un montón eh ya sé bastante que nos vamos por varias razones uh -huh. y y bueno, nada, eh los claro, queremos mucho, porque ese es público que de verdad eh siempre que vamos nos recibe de maravilla y y bueno, nada, eh, gracias por todo. Muchas, es, muchas gracias. Es muy cariñosa la es gente verdad. argentina, ¿no? ¿Cómo cómo lo sienten ustedes? Muy apasionado. ¿Cómo cómo siente el público argentino? Sí, es mucho más apasionado que el uruguayo, por ejemplo es transmite mucho más eh es mucho más eufórico eh, cuando tocamos el show. Sí. También es como que está todo el tiempo tocando, no sé, cuando termina un show eh, es más normal en Argentina que que que venga más gente todavía de repente vale, a a darte una palabra de aliento, a, a yo que sé, a pedirte una foto y todo ese cariño se siente y y por eso también está tratando de ir para Argentina. Acá en Uruguay la gente es como un poco más eh bien, introvertida, sí, sí. Pero bueno. supongo que también tiene que ver como con el sabor bolinche, eso funciona, no sé. ¿De cuál? Exacto. Esperamos que que pase pronto, esperamos tenerlos acá para Argentina en tanto gira como también acá en el piso de la radio para para poder compartir algo con una guitarrita, tener algo acústico y y bueno, ah, sí. Nos encantaría. A seguir entonces las la redes de Olvídate A no perderse este viernes el estreno ¿Me dijeron el tema? Cerquita de mí Cerquita de mí, exacto A no perdérselo entonces este viernes 10 de julio eh, Así que chicos, muchísimas gracias Y si escuchamos No es Amor entonces Los chicos de, de Olvídate Muchísimas gracias chicos Bueno No, arriba, Adiós, gracias, gracias a ustedes gracias. Chau, chau, chau Chau, chiquitos, chau Baby, no es amor No, no, no Ay no, no es amor Es una buena imitación Unoscar por la actuación Pero no, no es amor No, ya no oh, oh. Olvidate Ay no, no es amor Es una buena imitación Unoscar por la actuación Pero no, no es amor No, ya no Baby, oh, oh. ya no me interesa Ya no me busques que no estoy pa' esa Yo quería pasarla bien Y fui sin dolor de cabeza Lo que tuvimos no regresa Gira orler es amor, nos dicen los chicos de Olvidate, junto a Juan y de Rafa si te gustó la entrevista, la podés revivir en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, ingresando a Solo Éxitos .ritcontenidos.com o buscándonos en Spotify como Solo Éxitos. Recordaba estar por los chicos de Olvídate en las 20 más jotadas, el ranking de la radio W.las20masjotadas.com. Damas y caballeros, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Walter González en los controles. Daniel Fernández como siempre espectacular. Gracias Dani. Alejandro Robles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RIT contenidos, contenidos para radio y televisión. Nos reencontramos mañana jueves para seguir convirtiendo Solo Éxitos, una hora con la mejor música en nuestro idioma. Nos vamos con Tini, Gracie. Esto es 22. Chao, hasta mañana. Aunque tu seas el malo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis 22 Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar Sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces No grabo en la suerte Yo escribo al destino Sin ti en mi camino No vuelvo a perderme Oh Y no dejas nada De mi huella en la almohada Devuelve las noches pa'